Ya eh, ha habido movilización de, de los intendentes de toda la región que han impedido en su momento la construcción de la autovía Cañuelas-Bolívar. Y bueno, así como eh, los intendentes, eh, los consejos deliberantes también de la zona han eh, mandado proyectos al eh, Gobierno Nacional para que esto se lleve adelante. Y bueno, nosotros nos sumamos desde la legislatura bonaerense para ver si podemos... Este, hacer un poquito de fuerza para que esto pueda ser una realidad en algún momento, ¿verdad? Eh, la ruta 205 eh, está colapsada, eh, los que vivimos eh, y transitamos por esta ruta eh, vemos que eh, el, el aumento de, de los vehículos que, que se ha producido en estos últimos años ha sido muy importante y bueno, eh, la verdad es que ya, eh, sería fundamental para este, que puedan disminuirse los accidentes precisamente en la ruta, la construcción de la autovía, eso sería muy importante para eh, precisamente disminuir estos accidentes, ¿no? Sí, hay inclusive muchos eh, gente que, que vive por esta zona, bien del centro de la provincia de Buenos Aires, que a veces opta por tomar, eh, finalmente desembocando por la 205, la ruta alternativa para llegar a Capital Federal, evitando la, la ruta 3, que verdaderamente también es conflictiva y acerca de la cual se está pidiendo autovía, ¿no? Exactamente, este es un, un problema en realidad... Eh, en todas las rutas nacionales, bueno, hay eh, estadísticas que hablan de más de un millón de accidentes por año en las rutas y eh, la gran mayoría de estos accidentes son en rutas nacionales y bueno, eh, la verdad que es muy este, importante que, que, que tome nota de, de esta situación el gobierno nacional y que pueda impulsar esfuerzos que van a ser fundamentales para disminuir toda la casuística de, de accidentes que tenemos en las zona ¿Ya hay proyectos en este sentido, elevados o trabajados? ¿Hay, hay alguna idea o solamente se está en el periodo de peticiones aún? Mire, estamos, eh, o sea, esto ya se ha pedido muchas veces, se eh, ha eh, analizado la factibilidad de realizar el proyecto, eh, eh, digamos, pero el tema es que, bueno, lógicamente que el Gobierno Nacional tendrá que... Eh, presupuestar esta obra, que es una obra muy importante, y, eh, y tomar una decisión política de volcar esos recursos eh, eh, en, esta, eh, en esta ruta. A nosotros sería eh, muy importante porque, bueno, además de, lógicamente, eh, eh, todo el tema de accidentología, el hecho de que eh, se construya la autovía también va a servir para que la región eh, se desarrolle eh, La, la cuestión industrial, la cuestión eh, productiva agropecuaria eh, tomaría un, un impulso más eh, más fuerte si tuviera una mejor comunicación con Buenos Aires, ¿no? Eh, el tramo que usted va a señalar en su proyecto, que ya señala en realidad Cañuelas-Bolívar, eh, ¿se habla de cuántos kilómetros? Claro, bueno, lógicamente que eso seguramente no se va a poder hacer eh, eh, todo en una sola etapa. Pensamos que es probable que haya que hacer... Eh, varias etapas, eh, quizás primero este, hasta la ciudad de eh, Roque Pérez, eh, y luego quizás avanzar hasta Saladillo, y por último hasta Bolívar. Pero son este, unos cuantos kilómetros, eh, así que bueno, eh, por eso decimos, bueno, es una obra eh, de, de valores importantes, digamos, ¿no? Eh, de todas formas, nos parece que eh, sería eh, fundamental que se pueda llevar adelante Eh, yo, no sé si usted sabe, yo soy médico o cirujano del Hospital Posada de Saladillo y eh, ahora estoy de licencia producto de, de, de la diputación, pero eh, permanentemente nos llegan a nosotros este accidentes este, de tránsito sobre esta ruta con este heridos eh, de gravedad que normalmente quedan con secuelas y, bueno, ni hablar de los casos fatales que también provocan un gran daño en, en toda la población de, de nuestras ciudades. Por eso es que insistimos tanto en este tema, ¿verdad? Bien. ¿Ha habido eh, alguna otra m, petición en el transcurso de los últimos tiempos por parte de todos estos intendentes en conjunto? ¿O usted eh, menciona aquellos iniciales, digamos? No, no, ha habido. Incluso ha habido la junta de firmas. Se juntaron más de mil firmas en hace unos años que se presentaron al ministro de Vido, y bueno, el, en algún momento también el intendente de Lobos, el intendente obrero, eh, juntó a todos los intendentes y, y fueron todos a hablar con, con el ministro. En algún momento el intendente de mi ciudad, Gorocito, eh, también este, hizo lo propio. Así que esto la verdad es que es un, un reclamo eh, de larga data, digamos, y, y, y es algo que eh, todos los... Este, Eh, pobladores, todos los habitantes de, de cualquier extracción política que usted eh, busque desde el radicalismo, el frente para la victoria el socialismo, todo el mundo está este eh, atrás de esta eh, de esta obra porque la verdad que la consideramos eh, fundamental eh, para el desarrollo de toda la zona ¿Usted ya lo ha presentado este proyecto de declaración? Sí, ya ha el proyecto de declaración eh, junto al proyecto de declaración también le hemos pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que eh, eh, lograr la repavimentación de los accesos a dos localidades, del partido de Saladillo, como son la localidad de Del Carril y la localidad de Cazón. Eh, ambos eh, esos accesos se repavimentaron se hace más de 20 años y, por supuesto, están muy deteriorados. Necesitamos que el gobierno de la provincia eh, pueda repavimentar estos accesos y, además, estamos pidiéndole también al gobierno de la provincia de Buenos Aires la repavimentación de la ruta 51, porque también está muy deteriorada, eh, hace años ya que no, no se han producido este, arreglos en esta ruta, y además le estamos pidiendo que eh, además de la cuando se haga la repavimentación se para eh, pavimentar las banquinas, porque esto le va a dar mayor seguridad al tránsito por esta ruta. Bien, eh, bueno, diputado, antes de despedirlo, por supuesto, preguntarle acerca de la actividad legislativa. ¿Ya han comenzado con eso? ¿Cómo vienen las expectativas para este año? Bueno, expectativas tenemos, por supuesto, muchas. Nosotros tra estamos trabajando en varios proyectos que, por supuesto, iremos presentando a la ciudadanía y en la Cámara en el transcurso del año. Eh, de cualquier forma, en la Cámara todavía no... Eh, ahí no ha comenzado la actividad legislativa propiamente dicha y por lo que tenemos entendido no va a haber sesiones extraordinarias así que eh, seguramente a partir de marzo cuando empiecen las sesiones ordinarias ahí es cuando va a empezar a, a sesionar la Cámara y a tratar todos estos temas que estamos este, presentando ¿no? De todos modos están yendo los legisladores a la, a la Cámara, ¿o no? Sí, sí, por supuesto a, a hacer los trabajos, como le digo de preparación de los proyectos porque eh, en la Cámara todavía no se han eh, eh, conformado las comisiones, así que todavía estamos este, esperando que un poco el oficialismo eh, se decida con el tema de las comisiones para pues, este, integrar las comisiones y que pueda empezar eh, la labor, eh, como todos queremos, digamos en el trabajo de las comisiones y en las ciencias.